Y de muy buen proceder le dijimos compañera Necesitamos de usted y montaba en su caballo Me respondió con el tren Compañera, necesitamos de usted. Y montada en su caballo, me respondió con el tren. Ja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 Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Eh, salud. Salud. Oh, maestra ah, cómo están está? <risa> perdón, perdón, fue una entrada, es que alguien estornudó y no podíamos dejarlo pasar sin decirle salud. Salud. Como estuviéramos bebiendo un tequila. Pues Ajá. vamos a brindar aquí con un cafecito de un peña fiel. maestro, ¿por mm. qué no? ¿No? Sí. ¿Alguien gusta? Ah, gracias. Con salecita y limón. No tiene tequila, pero tiene de salecita y limón. Maestro, programa 90. Bueno, 10 nos faltan para armar un rumbón aquí en la rueda. ¡Guau! Vamos a quitar las mesas y vamos a hacer aquí una rueda de casino. Ya hasta me emocioné, ahora sí, claro. sí ya. Aquí entonces podemos ya este, entrenar a varios alumnos para que puedan practicar la rueda de casino con unos pasos básicos. Aunque fuera posible, pero bien ejecutados. Uy, ya ya puso el pero el maestro, pero bien ejecutados. Ahí está, luego, ¿no? Ahí para Candelaria vamos a armar la rueda con tamaliza. Es sí, presión. Sí. Pues estamos contentos. Hoy no tenemos un, un tema fuera de lo que nosotros hacemos. Hoy no vamos a hablar de nadie. Como nos... la semana pasada de Los Intensos. Exacto. Estuvo interesante Saludos. Los Intensos. Saludos, esperemos que nos estén escuchando. Exacto. Y que vaya hoy este... Guillermo. Ojalá. Allá. Ojalá. Le hicimos una invitación cordial. Sí. Para que para conozca las instalaciones <risa> de la academia. De Academia Anfibio Son. Maestro, pues empezamos el programa con un sonecito porque yo sé que es. Sí, sí, eh, sí. De tu pues es la raíz de gusto, todo. ¿no? Al, al pleno. La raíz de la salsa, el son. Exacto. Comenzamos con una canción que se llama Hay Papacito. ¿De? Eh. Ay Dios, se me fue el nombre, de Eliades. Eliades Ochoaca, ah, por poco y reprueba. ¿eh? Perdón, perdón, <risa> es que eso de andar pensando en otras cosas uh -huh. no funciona. Pero muy bueno ese sonecito. está pendiente el programa de Son, de hecho uh -huh. lo estamos armando ahí. Y qué buenas cosas, encuentra uno, uh -huh. no todo en el universo es salsa rápida, No. es así todo movido, no, la verdad es que hay unas cosas así, muy buenas para bailar. Saludos a Juan Carlos, porque a él le encanta esto de, siempre que vamos a, a poner eh, música, me dice, pero algo así como muy cubanito. Sí, sí, sí, y creo, que, creo que le dicen el cubanito, algo así. <risa> <risa> no, muchos saludos, el fin de semana maestro. Bueno, tuvimos, tuvimos el, el, el, el cumpleaños número 15, bueno, fue en octubre de 15 años, ya 15 años no es nada. Nada. De, Nos vemos de, un poco mayores, pero fueron 15. De la Academia anfibios hicimos un, hay un, un bailongo un poco restringido, 30 personas solamente por cuestiones de la pandemia, para tener un control, y ese formato a mí se me hizo muy interesante Y Michi y yo estábamos platicando, espero que a los alumnos también les interese, que ese formato lo replicáramos de manera más constante, ¿no? Sí. Porque nos la pasamos bomba y de hecho pues hasta las 2 de la mañana nos quedamos ahí, Y bailando, y bailando, y bailando, ¿no? Sacas cuenta y son como cinco o seis horas. Y la verdad, bueno, hasta el siguiente día se siente un poquito un poquito el cansancio, ¿no? Hoy todavía <ríe> se siente un poquito el cansancio, así listo Pero, pero, pero la bailado, ¿quién te lo quita? Nadie. Bailé de niño, cosa que hacía muchísimo tiempo. Con Citlali, que no? tenemos a Citlalico, Sí. Como compañera. No quiere aparecer aquí en la voz, pero aquí lo tenemos. Pero su risa la van a escuchar de fondo. <risa> sí, Meche le puso una bailada a pero bueno. <risa> y unos golpes también. <risa> Perdón, es que pierde uno la, la práctica. Pero fíjate que es muy interesante esto que esto que estás diciendo. Eh, al principio nos fuimos por un evento masivo bueno masivo 150 personas como normalmente los hacemos pero si sí nos dimos cuenta de que ahorita la gente como que uh -huh. lo que le mantiene tranquilo es eh, que no sea tanta gente que sea gente conocida con la que va a estar eh, socializando estuvieron muy tranquilos muy contentos saludos a todos los que pudieron asistir los que no pudieron pues se apuntan para para el siguiente Pero, de hecho, ayer recibimos un comentario que decía, es que ya hacían falta las fiestecitas. Sí, la verdad, sí. Hacía sí. muchísima falta eh, ya poder darle la mano a alguien más y, pues, todos confiamos en todos, ¿no? Ahora, este formato, esta propuesta de formato que pensamos hacer... Bueno, será cuestión de consultarlo con, con los alumnos a ver qué les parece. Bueno, aquí tenemos a y ya nos puede decir qué le parece. Ah. <risa> Muy bien, pues buenas tardes. Yo opino que fue muy cómodo, fue muy muy agradable y como ustedes ya lo mencionan, es esta parte de convivir con personas que conoces, con las que te sientes familiarizado, que te da un poquito más de confianza y que, pues bueno, es como los barecitos, ¿no? El estar así, en corto, en frente de este, platicar, bailar, cotorrear, sí. hacía muchísima falta y la verdad es que fue súper cómodo. Y Sí, también. Ah, sí, porque qué bueno comimos, le vamos a mandar ¡Saludos! saludos a nuestro patrocinador Primero Café y Luego Existo se lucieron con esos paninis que nos sirvieron No, y aparte, este debo decir que yo también le agradezco mucho a, a, a ellos porque nos hicieron el paréntesis de los que no comemos carne, también nos consintieron. Sí, se sí, llevaron de vegetales. Buenísimos, la verdad es que sí, estuvo muy bien servido, muy buena porción, ¿no? Digo, algunos se, lo, se llevaron la mitad a su casa. Sí, para desayunar. Sí. <risa> otros tienen carita triste los que no se comieron las verduras de la ensalada pero bueno <risa> hubo de todo no vamos aprendiendo sí, si nosotros le hicimos hincapié a los, de, a los de la cafetería que tenían que ir todo con vegetales Sí. Para, para incentivar a que la gente coma vegetales. Bueno, pero si no, en algunos lo, no lo logramos. No lo logramos, pero lo intentamos, ¿no? Oye, pero dirían por ahí, ¿pero qué tal las papas fritas? ¿También son verduras, no? <risa> no, sí, nomás que fritas. <risa> pero buenísimas, también compramos eh, papitas, hubo un poquito de botana, el agua fresca de Jamaica. El, el vinito tinto con jugo de naranja y ver y frutas. Que, que por ahí le dijeron al maestro que por qué había hecho agua fresca de Jamaica solo para diabéticos. <risa> y no para todos bueno, nos estamos conociendo eh, con gran parte de los alumnos que estuvieron el, el, el sábado no habíamos tenido la oportunidad de hacer un evento con ellos entonces no nos hemos conocido mucho en este aspecto, pero la verdad yo los vi a todos muy contentos los videos están de prueba <risa> muy muy bien la verdad que sí, muchísimas gracias porque confiaron en nosotros, porque confiaron Muy especialmente saludos a Karen y a Omar, porque ellos nos ayudaron a decorar. Sí, de lujo. Llegaron antes y andaban ahí sufriendo entre que se caía, no se caía el decorado, pero muy, muy bonito. Muchísimas gracias por eso. En fin de cuentas, eh, ahí tenemos una gran ventaja en ese formato pequeño, porque las instalaciones pues, son de nosotros, como de la academia. Entonces no tenemos tanto con conflicto con eso y eso, eso, eso es algo positivo, ¿no? Claro. Además, dimos una muy, muy, muy buena limpiada antes de, sí para que todo estuviera muy su bien, sanitizado. sanitizado, antes de, tuvimos tapetito, todos llegamos con cubrebocas. Obviamente, pues, después lo tienes que quitar porque vas a comer, ¿no? Uh -huh. Pero hubo gel para las manos, estuvimos cuidaditos y pues uh -huh. estamos confiando todos en todos, ¿no? Exacto. ¿Y le gustó su primera canción? ¿no? Mal, evidentemente, pero vámonos por otra, ¿o qué? No sé, ya de plano. Ajá, qué agresivo. <risa> Mándale saludos al señor Sergio Fonk, porque ah, y esto también están de, de plácemes pero eso lo, en, después del cuarto vamos a hablar de eso. Y eh, que no se me pase el onomástico de, que fue el día de ayer de Oscar, allá desde el puerto de Gotemburgo, en Suecia. Esperemos que nos estén escuchando y un caluroso saludo y unas felicitaciones un día después, pero al fin de cuentas felicitaciones de mi parte. sí, que cumpla muchos más. Pues vamos entonces con una cancioncita más, vamos a escuchar eh, una canción que se llama El Yoyo y está a cargo de Guayné Gorbea, yo sé que te va a encantar. ¿Será como El Ego? Uh, no, creo que no, uh -huh. creo que en esta ocasión no, pero vamos a escuchar. Aquí chango ti agua, disfruta tu ciudad.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 Ya regresamos, maestro. ¿Qué tal? De lujo. Hoy la verdad es que no quise eh, buscar, presionarme en buscar canciones más pequeñas. Seis minutitos de buena música se la merece uno a veces. Sí, los cuando. timbales con todo. ¿No? Sí, el timbalero estaba ahí tremendo. Oye, estábamos platicando que... Pues ya están pidiendo otra, que, que quieren otro festejo, que... O está sea, como los borrachos, quieren otra. <risa> Maestro, ¿qué es eso? Bueno, es que fíjate que aquí, platicando fuera del aire con Zetlali, este, está, estábamos proponiendo que a lo mejor podríamos hacer otro formato así pequeño, como, pero para recibir el año nuevo. porque En Navidad es más familiar, pero el año nuevo mucha gente anda buscando, ¿y qué hago? <risa> ¿No? Entonces a lo mejor podemos hacer algo... Podemos pensarlo, ¿no? Ya, veremos. ya a no ver con cómo grupo, se en... ajá, ¿cómo se portan con ya no con grupo en vivo, y nos ponemos de ahí de DJs? A ver si nos me merecen. Ajá. Sí, vamos a ver, a ver, a ver qué tal. Y armamos una rumba otra vez, porque Ay. hace falta recibir el año y, y es como nos hacía falta bailar y estar así en contacto, divertirnos, no carcajearnos. Sí, ¿cómo pisarnos, nos aventarnos. La verdad es que nos nos reímos muchísimo. Eh, yo quiero felicitar porque la clase del martes prácticamente fueron todos. Uh -huh. eh, no, no sé si... Bueno, no, no estaban todos, hacían falta. Pero realmente fueron los que más asistencia tuvieron. Sí. Entonces vamos a felicitarlos por eso. De hecho, les tenemos una sorpresilla el día de hoy. Eh, una rica sorpresilla. Un auto. No, Dame. no, no, no, no. Por eso dije rica sorpresilla. <risa> Aparte, es pequeñito, tranquilos. Pero, <risa> Oye, pero qué bonito es festejar, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de cumplir 15 años, ya lo hemos mencionado antes, donde hemos vivido cosas muy bonitas, donde hemos vivido cosas quizá no tan bonitas, pero que nos ha ayudado a crecer sí. como personas, como maestros experiencia de conocer muchísima gente. Y tenemos la intención de conocer a más personas. Sí, queremos conocer más. Ya estamos eh, soltando ahí en redes sociales que estamos en busca de parejas que quieran aprender a bailar. ¿Por qué parejas? Pues porque todavía estamos en pandemia, porque hay gente que no desea cambiar a un eh, de pareja, no, quizá no lo conoces, si y pues cómo le voy a dar la mano, cómo eh, me lo voy a, a tener tan cerca si me puedo enfermar, ¿no? Entonces, Eh, estamos recibiendo parejas completas ya con algunos grupos que ya tienen meses trabajando juntos ya decidieron el comenzar a cambiar pareja pero son personas que estamos hablando que ya se conocen de meses que son muy honestos en, en o oh, si hoy me siento un poco mal o algo no voy a clase y estoy todo el tiempo en contacto no entonces hemos logrado esta parte donde pasas de ser solamente un grupo de clase y ya eres como como unas pequeñas familias ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues sí está muy padre. Vamos a ver el 2022. Son puros eh, números dos, Creo uh -huh. que eso es de buena suerte. Eh, y si no, pues lo hacemos de buena suerte. Sí. A ver cuánta gente logramos conocer, ¿no? Sí, sí, parece que ya pasamos el Kali Yuga, el, el calendario hindú. Ah, sí. Ya llegamos a la era de Acuario. Ay, nos vamos a meter en eso. ¡Ay, maestro! <risa> Esos temas no se los conocía, maestro. No, perdón. <risa> Sí, estamos en la, en, la, en la época de la destrucción, pero después de la destrucción viene el, el renacimiento otra vez. Viene la calma. Sí, ahorita está Shiva y luego sigue Shakti, ¿no? pero estamos en, en, las, en la terminología hindú, es estamos como en el apocalipsis. Ah, caramba. Pero después viene el, el, el área de la conciencia. Todo el tiempo, ¿no? Sí. Eh, eh, mueren etapas y, y renacen etapas. Así es, cíclico. Sí. Y busquemos siempre que esto mejore, ¿no? Es una rueda, ¿no? A veces, ¿Cómo? exacto. Ah, por eso hacemos nosotros la rueda. Exacto. Porque la simbiología de la rueda, ahí está la energía, ¿no? Y claro. Que todo, es, todo está girando y se destruye y se construye y el símbolo energético es la rueda. No es esoterismo esto, es pura filosofía, ¿no? <risa> Sí. Entonces, fíjate, ¿qué similitud tenemos entre nosotros que practicamos una contradanza? Porque técnicamente eh, la rueda que practicamos es una contradanza que viene del country dance, de las bailas de los bailes campesinos. No sé si han visto ustedes en las películas cuando los, eh, la gente en el campo baila en un, en un círculo para festejar una boda, para festejar las cosechas, incluso... Para ir al combate. Sí, siempre. Lo único que cambia es el sonido de lo que se está tocando, ¿sí? Fíjense, o sea, comienza a leer y de repente comienza... Tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, y comienzan a bailar, a captar la energía para la batalla, ¿no? Pero al fin todo nos remite a la rueda como una forma de energía, porque es la forma de energía que vibra, ¿no? Claro. Entonces fíjate que la similitud que tenemos con la rueda cartonera. Ah, claro. Por la supuesto. rueca. Sí. Por eso, aunque el señor Fong nos ponga a trabajar, lo disfrutamos, sí. ¿no? De hecho, ellos también están ahorita en, en el 12 aniversario de aquí de La Rueda Cartonera y están haciendo un evento que se llama La Franca Francachela. ¿Es les... una cerveza muy franca o qué? Yo creo. <risa> <risa> o bien es como la fiesta, ¿no? En el francés. Sí. Es un galicismo, bueno, es un juego de palabras, ¿no? Y lo están celebrando en un lugar que se llama El Tártaro ahí por la calle de Santa Mónica, la verdad desconozco el número, pero ahorita lo vemos en las redes es, que es San, Santa Mónica y San Felipe, casi en las conferencias de la calle, es una casona que no tenemos la, la, la oportunidad de conocerlo, pero yo una vez dije a Sergio, qué padre sería llegar a invadirlo bailando y Sergio dijo, adelante Sí, no falta que nos <risa> den ¿Por qué chance. No, va a no evidentemente. <risa> estaría padre, ¿no? Llegar y tomar <risa> las instalaciones y armar un bailón. Güey. A ver, poetas, permítanos, <risa> vamos a bailar. El baile es poesía. El baile es poesía. Es una comunicación con el cuerpo. Acuérdense que el primer lenguaje que existe es el lenguaje no hablado, es el lenguaje corporal. Cierto. Entonces hacemos poesía con el cuerpo. Ay, qué bonito. ¿Qué tal o no? Así lo vamos a, a publicitar el, el, baile el siguiente poesía. año. Porque el baile es poesía, baila. Enamórate ah, bailando. Ese es mío, ¿eh? No voy a decir que lo escucharon <risas> otro, lo escucharon ahorita. Regístrelo, maestro, Así porque... Así como dijo Beto. <risas> porque luego hay quien se anda robando hasta las frases. Sí. ¿No? Pues muchas felicidades también, esperemos que cumplan muchos años más también. Parece que hoy tienen evento o están ahorita en transcurso de un evento, no estoy seguro, pero... Normalmente son ya como eso de las 6, 7 de la tarde, ¿no? Sus el día eventos. De hoy, que es el mero, mero día del aniversario, es en el Tártar la desde las 7 de la noche. Ah, desde las 7. Sí, ya sé, el señor Sergio Fong lo hace a las 7 para que nosotros no podamos ¿sí? No podemos asistir, pero bueno. Ya le reclamaremos. Ya tenemos dos cosas que reclamarle el día de hoy. Sí, se las tenemos <risa> guardadas. <risa> Ay caramba, pues que maestro otra canción sin okay. ¿sí? Hoy vamos a hacer un trabajo con la clase de martes donde creemos que van a quedar más unidos que antes. Ay, caramba. Creemos que se van a conocer mejor, creemos que se van a llevar mejor. Sí, medio raro. Sí. <risa> Ok, vamos a escuchar una cancioncita uh, que eh, la semana pasada escuchamos a Fruco y sus tesos. Fíjate que yo me he encontrado últimamente muchas canciones de esta agrupación que me han sorprendido. Uh -huh. uh, antes como que no conocía tanto, no me gustaban y últimamente, ¡ah, qué buenas cosas me encuentro! Vamos a, a escuchar lo que se llama Sale el Bugalú. Sale, sale. sale.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 Muy rica. Fruco y sus tesos. <risa> Eso está bueno. ¡Ay, maestro! Saludos a Humberto, que diario me dice, ¡ay, maestra! <risa> ¿Qué tanto has disfrutado en 15 años ser maestro de baile? ¿O ganarte el, el nombre de maestro de baile? Yo no me lo puse. Ni no, me autonombré. No, no. Yo tampoco. Sí, sí. Fíjate que yo, eh, ese... Bueno, ya después sí, hasta lo presumo. Ese fue un conflicto, bueno, fue un, un conflicto, a veces no lo valoras, ¿no? Porque yo me acuerdo esto de, de cuando te, te comienzan a decir, maestro, yo me acuerdo en la natación, cuando yo daba clases de natación, que yo eh, me peleaba con los, con los alumnos, pero le no me diga, maestro. Sí, siempre le decía así. Dígame, señor, maestro. Y hasta que Poncho me dijo, eh, Poncho, mi, el, el, el profe Poncho, que yo, una persona que estimamos muchísimo, me dijo, es que lo que pasa es que tú no te ves de fuera y ellos te ven como un instructor, como un maestro porque les impones respeto y, y los tratas con, con educación y todo ese rollo entonces él me dijo ahí fue, él me hizo entender de que deja los que ellos decidan claro. Digo, pues tienes razón ¿no? <risa> Digo, pues dígame como quiera <risa> y sí, sí es cierto ¿no? y, y ya pues, te acostumbras ¿no? pero la verdad es algo que, que, que no es yo no, no lo considero como un trabajo ¿no? Yo lo considero como una actividad este, lúdica, muy satisfactoria, que me ha, me ha dado y me sigue dando muchas satisfacciones, más que nada porque me ayuda para conocer a las personas, ¿no? Y al fin de cuentas, los seres humanos somos seres sociales y, y, y me, ha dado, me ha dado la oportunidad de conocer a personas extraordinarias y, todavía, y las que me faltan todavía, ¿no? Que me han enseñado muchísimo eso es lo, lo más bonito que yo también podría rescatar eh, la gente llega con una necesidad de aprender a bailar pero a veces no es solo eso no es solamente querer bailar es superar la pena de que otras personas te vean bailar eh, saber que puedes dominar tu cuerpo porque pues como adultos eh, nos volvemos personas buenísimas para nuestro trabajo pero La psicomotricidad primaria se nos olvida, entonces dejamos de hacer ejercicios de coordinación, porque pues creemos que lo podemos todo, eh, como adultos nos cuesta mucho de repente decir, esto no lo sé hacer, entonces llegas tú con... con Eh, la idea de que todo lo puedes y cuando te das cuenta que no, pero que con, por medio de un proceso lo vas logrando, es muy satisfactorio como alumno y como maestro. ¿no? Es, es un trabajo en equipo sí. y esto funciona. Yo lo veo como es cuando un alumno no logra hacerlo o se siente inhibido, es como ayudarle a quitarse unas capas. Sí. De encima Porque nosotros, nosotros tenemos parlando. tres cerebros, el cerebro primitivo que nos hace, que nos movamos de, movamos de manera autónoma, que es el cerebro reptiliano le llaman, uh -huh. pero los humanos tenemos una trampa que es la psique, que esa es la que nos comienza a envolver, entonces lo, lo que yo veo que, que intento buscar es que las personas vean, que se vayan hasta el, el, el cerebro de reptil. Y se den cuenta que él, él les va a mover, ¿no? O sea, la psique luego en, en, atrapa a ese cerebro, a ese, a ese, a esa parte del cerebro y le impide que se mueva, lo ata. Entonces ya con el movimiento, porque al fin de cuentas los seres humanos siempre estamos en contacto con, el, con la gravedad. La clave es la gravedad. Todo es la gravedad. ¿Tú te fijas... El, de con el advenimiento de la revolución industrial que fue la creación del, del motor de combustión interna, vino a sustituirlo como nos movemos nosotros nosotros sí. cuando movemos tenemos una especie de, de motor de, de combustión interna que son las glándulas de secreción interna uh -huh. que hace que nos movamos, sí. entonces ya lo sustituimos por otro que hace ese movimiento para nuestro cuerpo que tiene gravedad y que la jala hacia el piso, otro vehículo nos mueva ¿no? Y eso está generando que nos quedamos flojitos. De hecho, un auto es un vehículo de combustión interna. Sí. Entonces, como ya nosotros no nos queremos mover, por eso a veces hay una persona de 50 kilos moviéndose un artefacto de una tonelada, pero está generando, un, con un motivo de combustión interna, una serie de desechos que luego nos perjudican. Cuando nosotros podemos transitar esa, esa parte caminando, ¿no? Sí, y vaya que de repente esta vida moderna, dirían los adultos eh, mayores, nos nos quieren volver todo mucho más fácil, pero sin, sin analizar que después tenemos un problema físico, una, ¿no? Claro, hay una consecuencia. Yo recuerdo desde... a mí me tocaron todavía los televisores donde tú te tenías que levantar a cambiar el canal con una perilla, ¿no? Uh -huh. Y era así como, casi jugabas un volado a ver quién se levantaba, ¿no? Porque nadie se quería levantar. Entonces, se inventan o llegan a México las televisiones con control remoto. ¡Wow! Era lo máximo, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese momento todos felices porque ya tenías un control remoto. Pero, ¿qué pasa? Después de mucho tiempo, eh, algunos de los ejemplos donde muestran gente con sobrepeso, que es una gente en un sillón, Con un control en la mano y algo de comida en la otra. Sí, pidiendo al Uber. Exacto, ahora es a eso iba. Ahora, si le sumas que ya ni siquiera te tienes que levantar a prepararte tus propios alimentos, sino que todo se vuelve fácil, te lo llevan ya preparado a tu casa, pues nos están obligando como a quédate ahí, no te muevas, tranquilo. Entonces hay que luchar contra como eso. como consecuente pierdes tu movilidad. Claro. Porque el cuerpo todo tiene memoria. Porque a veces pensamos que la memoria nomás está en el cerebro. Pero cada célula tiene una memoria que se intercomunica con la otra. Y hace que todo nuestro cuerpo tenga una función. Uh -huh. Entonces por eso ya cuando sientan ese pesar y que no se pueden mover y que perderon su psicomotricidad. Váyanse a la cadena de anfibios Son... ¡Claro! Ahí se lo recuperamos. Fíjate que, que sí, algo que, que, nos hemos, eh, que nos ha distinguido durante mucho tiempo es que a nosotros nos encanta que la gente llegue y nos diga nunca he bailado, tengo dos pies izquierdos, nunca un maestro antes ha logrado que yo haga esto y para nosotros eso es un reto, ¿no? Uh -huh. Que tú lo has mencionado muchas veces, No es tanto que tengas el problema de psicomotricidad, lo tienes mental. Sí. Quizá alguien se burló de ti cuando te vio bailar un poco, eh, quizá lo intentaste o te comparaste con alguien que bailaba muy bien y como no te salió como él, pues entonces mejor te reprimes, ¿no? O tienes un concepto muy alto de ti mismo. Y de repente ves que no te sale y pa, te Se o sea, quitan la escalera. Como ¿no? te creas un concepto de que eres una especie de semidios, y luego atacan a Dios, ¿no? Dios, qué culpa tienen sí. estas cosas. Pero vamos con más música. ¿Sí? ¿De una vez, más? Sí, maestro? sí, sí. Bueno, saludos a todos los que nos están escuchando, chicos. Ahí les voy contestando sus, sus mensajitos. Eh, vamos a escuchar, a ver, ya escuchamos... Uh, a fruco ya escuchamos a wine ya escuchamos ya se vamos a escuchar a tromboranga hay Ay, tromboranga es una agrupación nuestra que a mí me fascina de parceros si sí, es genial es una gran orquesta eh, Se lucen, la verdad es que tremendo Vamos a, a, a mandarle saludos a Luis también Porque esa es su, su palabra, lúscase. Sí. A él le encanta esa palabra Vamos a escuchar una cancioncilla que se llama Humildad, humildad. Vale primero y que fue el que aquí todo empezó pero yo te traigo la noticia respeto y humildad se te olvidó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 Búscalos en Facebook como primero café, luego existe. Visítalos. ¿Qué tal tromboranga ah, pues maestro? Bien. ¿A poco no buenísimo? Sí, si la, vaga, les sí la verdad que, que sí se acuerda uno y sí se quiere regresar. Uh -huh. ¿No? ¿Qué más hemos vivido? Fíjate, hemos hecho flash moves. flash moves. Fuimos a Plaza del Sol, a la Gran Plaza, Plaza. A forum, tla, forum a forum, a la otra que siempre le cambio el nombre. Ciudadela. Ciudadela, Plaza Ciudadela. Eh, no ahí no hicimos flash pero no. hicimos varias presentaciones en el casino Windland eh. bueno y una cosa que fíjate que nunca hemos dicho y, y, y una vez estaba platicando este a nosotros la ciudad nos dio una medalla de plata de reconocimiento uh -huh. en, la, en el aniversario de la fundación sí. en el teatro de Goyado mucha gente no sabe eso no. claro que tenemos una medalla y nunca le hemos sacado este guardar en un cajón Nos mandaron llamar y para darnos una medalla como... Es que no somos como, como pro, No, exactamente, como, como promotores culturales de la ciudad. Creo yo que... Mm. Bueno, no creo, estoy segura que, que hemos... Sí. Eh... Aprendido precisamente por toda esta convivencia con las personas, te das cuenta que realmente no vale la pena ser presumido. No. O sea, no vale la pena llegar a todos lados y decir, soy la maestra fulanita de tal, no vale la pena. ¿En ah, No, no, la verdad es que no. Eh, es mucho más bonito cuando, como alguna vez lo mencionó Poncho, te lo ganas y dices, bueno, ellos me quieren llamar así, pues muchísimas gracias, ¿no? pero aprendes tanto de las personas ese reconocimiento que tú mencionas o sea, nosotros no hicimos nada al contrario cuando nos llamaron, yo dije, ay claro que no fue con la, <risas> era la, la doctora Miriam Bache, Bache Español, creo ajá, ¿no? sí, la sí, secretaria sí. de Cultura Sí. Ajá. y bueno yo no recuerdo tú siempre recuerdas bien las fechas sí. y las personas eh, pero sí fue muy muy bonito porque sí nos hablaron y, y están, primero nos dijeron están nominados como en los Grammys ajá, <risas> <risas> es que la, el ayuntamiento da como medallas conmemorativas en el aniversario de la fundación uh -huh. y es unas medallas que hacen creo que los, los joyeros o algo así, ¿no? De, creo que es de plata o no estoy seguro, sí, bueno lo vamos a buscar la verdad es que de lo que sea la medalla el material es lo de menos ¿no? el, el chiste es que teníamos que estar presentes en el evento y pues al final resultó que sí salimos eh, agraciados ahí con la entrega de una medalla recuerdo que ni siquiera íbamos elegantes ese día pues, dije, uh -huh. Ay, claro que no y pues así tuvimos que subir al estrado pero bueno la verdad es que fue muy muy bonito Tuvimos ese apelo, también tuvimos un reconocimiento de la Universidad de Guadalajara, también hay que recordar. Ah, eso. hemos ido también a la universidad Ajá. a dar eh, en, en cursos. El, sí, en el en Congreso Internacional de Psicología. Sí, sí. hemos sí. dado clases en el TEC, el TEC de, de, Monterrey, de Monterrey para los chicos de preparatoria. En la UNIVA. En la UNIVA estuvimos dando una presentación eh, para un congreso de medicina. De salud mental. Sí, Ajá. ese fue impresionante cuando te dicen, ya entras al auditorio y no había la capacidad normal, había como el doble de personas. Más de 2.000 personas. Sí, y ya sabes, ¿no? El maestro me dijo, te toca hablar. Pero bueno, bien dice que ya que yo agarro el micrófono, no lo presto. Eh, fíjate que es otra de las cosas que, que nos ha dado estos 15 años, saber que nos gusta la convivencia con un micrófono. Sí, la comunicación. Sí, nos gusta pasar desapercibidos, cosa que luego no logramos mucho, pero es muy satisfactorio encontrar gente conocida, a la mayor parte de lugares a los que asistimos. Uh -huh. eh, hemos siempre intentado tratar con respeto a todas las personas que han estado ahí, que pues a veces nos salen los demonios, pues sí como a todos, ¿no? Pero es muy bonito ir de la mano en ese proceso, recordarles que cuando éramos, eran pequeños sabían bailar, uh -huh. bailaban, se movían, no les daba vergüenza y que ahora que son adultos también lo pueden hacer, ¿no? Y es una manera, porque nos vamos envejeciendo, de envejecer envejecer con dignidad, ¿no? Claro. De hecho, ahorita hay un programa dentro del gobierno federal que se llama Aprendiendo a Envejecer, algo así. Ajá. A mí se me hizo muy padre eso. Sí. Y es una manera de nosotros, porque a fin de cuentas vamos transitando, ¿no? Este es un camino, como el Tao. Sí. Es un camino nomás. Y hay que aprender a envejecer de una manera padre, ¿no? Lúdica. Sí. sí la verdad es que sí. Eh, hemos tenido alumnos de... ¿Diferentes países también, maestro? Sí. Acuerdas usted es el que qué se acuerda? De, de, de italianos, franceses. Colombianos. De, de... Sí, colombianos. ¿Cubanos? Cubanos. Ah, porque aquí hay un mito. Todos los mexicanos creemos que los cubanos todos saben bailar. Para es que los... como si ellos creyeran que todos los tapatíos sabemos bailar el jarabe tapatío. Ah, no es cierto. Sí. ni todos los cubanos saben bailar, ni todos los mexicanos sabemos dejar de tapar cuando han llegado colombianos nos dicen eso, es que yo no sé bailar. Sí, y es una presión pues de repente, sí. porque lo... ¡Ay, tú, baila conmigo! No, una cosa es que ellos nazcan ya con ese sabor tremendo y que la mayoría, no sé, a lo mejor es el 90% los que sí lo saben aplicar. Pero también es cierto que no todos saben enseñar. Yo recuerdo un chico hindú que tú en Globo Ay, bailabas con él, pero sí. no me acuerdo cómo se llama, ah, no yo tampoco lo recuerdo, era un recuerdo. tipo como de dos metros fascinante, Fija, así rapidísimo, él, él es un chico que usa un parche en uno de sus ojos, Ajá, como un pirata ajá eh, y, y tiene ese color moreno que los distingue a ellos, muy, muy hermoso Él tuvo un accidente en un vehículo, en un choque, pierde su ojo, y él dijo, ah, ok, sigue la vida sin ojo, yo no tengo, ning de vidrio. Yo no tengo ningún problema, usa su parche. Y eso le daba como un toque especial de galán, sí. ¿no? Era así como, ay, o sea, ¿qué te pasó a todas las chicas, no? También él, él bailó con nosotros. Hemos tenido gente también de diferentes ciudades de aquí del país. Eh, hemos tenido... Maestros, abogados Médicos Fontaneros, médicos, baileros eh, Doctores uh -huh. De todas Amas de casa no bueno Maestras bueno, pobres maestras Van a terapia de baile Comunicólogas Sí, comunicólogas <risa> Hemos tenido Muchos chicos Que llegan siendo menores de edad Ajá. Y ya con el tiempo se vuelven adultos. Se, se vuelven adultos. Y así los conocemos, ¿no? Sí. Hemos tenido la experiencia también de cuántas parejas, maestro. esos bueno, matrimonios. Se han hecho ahí. También, ¿verdad? Sí. Pero vamos con otra melodía. Sí, ya casi sí. nos vamos. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí. Ah, no, entonces nos esperamos y al último nos. Mejor platícame sí. algo antes de irnos, <risa> antes de irnos. Sí. sí o sea y todavía lo y lo que nos falta todavía y ahorita bueno a mí se me hizo padre recordar todo eso de aventura que hemos pasado también con las con las instituciones que hemos participado pero eh, también hemos tenido la suerte de que nos convoquen porque nosotros siempre hemos tratado de hacerlo de una manera profesional ¿no? De, de, de capacitarnos, autocapacitarnos y, y, y, y enseñarles que la, la, el baile es una ciencia del movimiento que engloba varios, varias ciencias en este caso es la cinesiología y a su vez engloba la biomecánica o sea una, una serie de, de ciencias aplicadas al movimiento que yo siento que, que el instructor de baile debería de conocerlos desde anatomía, centros de gravedad Y nosotros sí tenemos la fortuna de tener ese, esa formación. Sí. Entonces nos nos, da, nos permite poder ayudar a las personas cuando tienen algún tipo de problemas de movilidad, ¿no? Sí. Eh, es muy eh, interesante cuando no todos tenemos... Eh, o oh bueno, el concepto este de que es que tengo dos pies izquierdos. No, no es. Ya cuando tienes problemas realmente físicos, es muy interesante cuando sabes de repente por qué no puede mover tanto los brazos o las piernas, ¿no? Entonces, nos ha gustado siempre el, el estar eh, buscando las soluciones, ¿no? El problema ya lo tienes ahí, vamos a buscar las soluciones. Fíjate, como la otra vez estaba platicando con Alno, precisamente le dije, mira, es que a lo mejor tú no sabes... Si puedes que tengas, porque tenía problemas de coordinación, dije, ¿no tienes problemas con el oído derecho? Y digo, tienes, ¡ay, no es Porque gusto. si tienes problemas de audición con el oído derecho, vas a tener problemas de, de con el movimiento. Entonces, eso tiene que saber el instructor. Si no lo sabe, pues, en chino. Claro. Por eso no va a poder solucionar el problema del alumno. Es Entonces, ahí. primero yo digo, ah, si no puedes, es que tienes una lesión en el oído derecho. Y eso te, te, te genera ese problema. Sí. Oye, nos están diciendo que, que el hindú del que estábamos hablando se llama Yeti. Ajá. Nos dijo Juan Carlos. Ajá. Yo la verdad es que no recuerdo su nombre, pero muchas gracias porque nos nos está diciendo Ajá. que así se llama. que no sea el abominable hombre de las nieves? <risa> no, espero que no. Oh, es, eh, la verdad es que toda la gente que ha logrado... Eh, enamorarse de este mundo del baile es maravilloso, creo que es algo de lo que nunca te alejas, ¿no? Que todos de repente dejamos de ir por situaciones ajenas a, a nuestros gustos, pero pues de repente tenemos otras prioridades, ¿no? Pues... Llegó el momento de despedirnos, nos maestro. ¿Nos vamos con la última? Sí, nos despedimos. Los borrachos, la última y nos vamos. Nos vamos a despedir y vamos a poner ya la canción, la última, y pues nos vamos a escuchar el siguiente martes. Les agradecemos a todos los que en estos 15 años han pasado por Anfibio Son, por la Academia Anfibio Son, porque han aprendido a bailar, porque ha habido mucha gente a la que le ha cambiado la vida, eh, ha conseguido su pareja, han conseguido trabajo... Muchísimas gracias, gracias a todos Y vamos pues por otros 15 Así ¿Sale? Es. Y vamos a terminar maestro Con una canción De la orquesta Tabaco y Ron Y pues un consejo que yo sé que tú Les vas a dar es Olvídense del reggaetón Sí. <risa> <risa> Vámonos Oye como es esto del reggaetón brother? Si esto es salsa Para para para para la siguiente semana. anfibios radio.